Venga, ustedes sabían que cuando uno saca la lengua, eh, no puede respirar por la nariz. Eso pasa debido a que la capacidad motora eh, María, Y esa lengüita que pues... Ah...